Como te lo diré, cuándo y dónde que no puedo seguir de esta manera Llamo a tu corazón y no respondes me muero por tu amor y no tener yo quiero que tú sepas vida a mí que tengo junto a solo en mi soe despierto se me junta noche y día Hoy no joder amor y no te enteras, yo vengo dolor y a suplicar que calme mi pasión de su nombre, con un soplo de amor será bastante, con sopod y tú no te enteras. ¿Cómo te lo diré? ¿Y cuántas veces? Tan estoy allí, en esta espera La cuenta del dolor, pago con crecimiento Tan solo por tu amor, y tú no te enteras Yo quiero que tú sepas vida mía se me junta noche y digo y estoy loco de amor y no te enteras yo vengo dolorido a suplicar, que calme mi pasión que uno ve. con un soplo de será bastante, con un soplo de amor y no te enteras con un soplo de amor. Hvala što pratite